Eh, auditores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Estoy un poco ronco porque estoy medio resfriado. El clima anduve fuera del país, en Montevideo, y el clima parece que no me hizo muy bien. Muy muy húmedo. Me destapé mucho. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. No hay problema, queridos auditores. A ver, vamos a, a situarnos en contexto de, de lo que estamos viviendo. Para eso tenemos unos dichos del, recientes del estigmatizado italiano Giorgio Bon Giovanni, que dice, estas inteligencias extraterrestres están presentes en nuestro planeta desde hace milenios. Lo han visto nacer, han seguido el devenir y la decadencia de varios imperios. ...y las diversas civilizaciones que se han sucedido hasta nuestros días. Un importante punto de inflexión... ...para comprender lo que el hombre ha sembrado... ...a lo largo de los siglos. De los análisis de estos seres extraterrestres... ...de naturaleza dimensional y espiritual superior a la nuestra... ...surge que no hay nación en el mundo que no se haya formado a través de cruentas y fraticidas guerras entre hombres que viven en una misma casa común, el planeta Tierra. Esta espiral de continua violencia caracteriza la historia pasada y reciente. El hombre de hoy ha llegado a la cima de este proceso que lo convierte en la especie más sanguinaria del planeta porque está guiado por un instinto innato de autodestrucción y opresión. Aunque a lo largo de los siglos, seres de otros mundos han enviado a sus mejores científicos, filósofos y pensadores, para que pudieran avanzar a nivel tecnológico y evolucionar en el amor, el hombre se ha negado a este acto de solidaridad, ayuda y entrega, utilizando innovaciones y tecnologías para fines negativos y destructivos, que hoy culminan en una posible evolución. ...hecatombe nuclear. Es bueno que el hombre sepa... ...que las inteligencias cósmicas... ...no negocian... ...ni para Oriente... ...ni para Occidente. Es bueno para el hombre saber que estos seres, sin embargo... ...no pueden dejar... ...de examinar objetivamente... ...los hechos... ...que hoy han conducido al actual conflicto... ...entre Rusia y Ucrania. Un conflicto que trastrona toda Europa y que inclina y modifica los lineamientos geopolíticos y económicos de todo el planeta. La situación actual es mucho más grave que la característica la que caracterizó al mundo durante el periodo de la Guerra Fría. Eso lo hemos recalcado hasta el cansancio nosotros porque la gente mucha gente dice vamos a caer en la Guerra Fría. No, esto es mucho peor, pero la gente la gente, no sé, parece que mientras que no le caiga una bomba atómica en la cabeza no, no se dan al cuenta. Hoy estamos frente a un posible enfrentamiento nuclear que llevaría a la extinción del género humano. Un enfrentamiento que encuentra sus causas en la hipócrita política de prevaricación, consumismo y opresión que el occidente materializa, conduce desde hace siglos, contra los demás pueblos del mundo. Nunca antes la humanidad ha estado en peligro como hoy. De ahí los sentidos llamamientos a la paz del Papa Francisco y la jornada de oración mundial para la consagración del Inmaculado Corazón de María de Rusia y Ucrania, anunciada por el Ponce Típice, signo que estigmatiza el cumplimiento del tercer secreto de Fátima, la relación vinculada a la vida y obra de Giorgio Bon Giovanni. Según las inteligencias extraterrestres, es probable que prevalezca la vía de un acuerdo diplomático y que veamos un periodo limitado de tregua. Pero ya nada será igual que antes, después de este conflicto. Desde el punto de vista geopolítico, económico y social. O sea, la guerra estará latente, se sentirá. Eh, estarán todos con sangre en el ojo, como se dice se vivirá nuevamente la pesadilla de una guerra inminente rememorando escenarios de la guerra fría dale con lo mismo revisados a la luz de un nuevo orden internacional donde nuevas potencias emergentes dotadas de armas nucleares como Irán desean oponerse al eje de superclanes neoliberales que hasta la fecha han aplastado al planeta la vida en la tierra consecuentemente está en peligro en este escenario dramático, muchos se preguntan por qué las inteligencias extraterrestres no aterrizarán ni dialogan con los jefes de Estado y de gobierno como sucedió inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. La respuesta, según los extraterrestres, es lógica y se encuentra en el tratamiento que la humanidad ha reservado a Jesucristo, el Hijo de Dios, cuya venida a la Tierra no solo fue un intento de redención, sino que fue sobre todo un test científico, psicofísico y espiritual hecho a la raza humana y ha perdurado en el tiempo hasta hoy. Un test cuyo resultado es el siguiente. Una locura irreversible aflige al hombre de la tierra. Incapaz de sentir, de vivir y de reconocer la belleza y el infinito amor que lo rodea y lo compone. Solo a través de la encarnación del Hijo de Dios en un hombre, hecho último, entre los últimos, y no rey en un trono, fue posible constatar la terrible condición que aqueja a la humanidad, destinada a un dramático final. Si hoy estas inteligencias y estas reerrestres se presentaran ante jefes de Estado o de gobierno, sin duda serían capturadas, ultrajadas, violentadas, torturadas, y finalmente provocadas, para poner en marcha un poder que la Confederación Interestelar no puede usar injustificadamente, porque en su lógica es la ley de la vida la que domina el universo. Por eso el tiempo del diálogo con los extraterrestres ha terminado, y hoy la atención de estas potencias celestes se dirige exclusivamente a los hombres y mujeres de buena voluntad, que en su corazón resuenan con las leyes de la vida y del universo, Se trata de un pequeño rebaño de almas que aún son capaces de amar la vida, de contemplar la belleza y que esperan el regreso del Hijo de Dios. Sólo la belleza, la música, la verdad, la armonía, el conocimiento, el respeto por la vida, la fraternidad, el amor, la paz y la unión puede salvarnos de una catástrofe anunciada. Hombre de la Tierra, despierta antes de que sea demasiado tarde. Esto es una una advertencia de tipo dramática, diría yo, eh, de lo que transmitieron los seres eh, recientemente. Más que un mensaje, es una conversación. Ahora. Yo reflexionaba lo siguiente antes. Estoy seguro de que en poco tiempo va a haber un gran terremoto acá. Bueno, dirán que Chile es un país sísmico y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero van a haber grandes terremotos. ¿Y qué va a pasar después de un terremoto inmenso? Vamos a estar 20 días en función de eso, ayudando, qué sé yo. Y después, al mes, ya no nos vamos a acordar, vamos a estar buscando regresar ...a la normalidad. ¿Qué es lo que es la normalidad? El seguir aplastando a los más débiles... ...el seguir haciendo eh, nuestra vida egoísta... ...eso es lo que sabemos hacer y no sabemos hacer otra cosa. Estamos programados para eso. ¿Cuándo va a ser el día que nos demos cuenta de lo que está pasando? Y para eso tenemos que informarnos. Si nos informamos lo que está pasando... ...nos vamos a dar cuenta... ...que estamos en el final de los tiempos... Aprovechemos este tiempo para arrepentirnos y enmendar el rumbo. Es muy importante. Yo sé que no me creen. Me escuchan porque lo encuentran interesante, pero no me creen. Pero cuando las cosas eh, estén pasando y sean dramáticas, seguramente van a preguntar, ¿y por qué pasa esto tan dramático? Porque somos terriblemente cabeza dura. Porque si no hay un dramatismo extremo, ni siquiera se nos va a ocurrir preguntarnos ¿será Dios que está eh, expresando algo? porque si no eh, si, si no es dramático vamos a seguir igual hoy día he visto noticias la semana pasada de, en distintos lugares eh, dramas pero relacionados con el clima inmenso <coughs> y la gente no la gente lo, no sé si lo ven en las noticias eso no, no sé no sé yo creo que lo dan de en cuando no sé pero no, no como un todo sino como hecho aislado la gente se preguntará será capaz de preguntarse qué es lo que está pasando o, o dejan de preguntarse cuando cuando encuentra la respuesta de que es el cambio climático y los terremotos son el cambio climático los volcanes son el cambio climático? Las grietas son el cambio climático? Y esto que le acabo que le voy a leer ahora. ¿Será el cambio climático? Bola de fuego sobre California el 26 de marzo. Segunda bola de fuego brillante la noche del miércoles en Manitoba, Canadá. En Canadá, bola de fuego sobre Alberta, Manitoba y Saskatchewan el 23 de marzo. Una bola de fuego explota dos veces en la costa de Río Grande do Sul, Brasil, 21 de marzo. Una bola de fuego cruzó el cielo de Hungría en el lago Balatón durante la mañana del 22 de marzo. Bola de fuego sobre el estado de Nueva York el 20 de marzo. Bola de fuego sobre el estado de Missouri y otros estados el 15 de marzo. Bola de fuego sobre Virginia y otros estados de Estados Unidos el 15 de marzo. Bola de fuego sobre Washington y Oregon el 10 de marzo nos vamos a, ahora a abril bola de fuego sobre Kuwait el 9 de abril una bola de fuego cruza el cielo de Goyaz, Brasil provocando un destello y una explosión el 9 de abril el comando espacial de Estados Unidos confirma que en el 2000 2014 un objeto no, esto en hay que bola de fuego sobre Kiev, Canadá el 4 de abril bola de fuego sobre Inglaterra el 6 de abril bola de fuego sobre Inglaterra Gales y Francia el 1 de abril Bola de fuego sobre Merse Merseyside, Reino Unido, el 26 de marzo. Bola de fuego sobre California, el 26 de marzo. Segunda bola de fuego brillante en la noche del miércoles en Manitoba, Canadá. no ¿Eso tendrá que ver con el cambio climático, mis queridos auditores? Cada vez más están estas bolas de fuego. Eh, no crean ustedes que nos van a avisar cuando cuando vaya a caer un asteroide, no nos van a avisar. Entonces, cuando caiga, eh, algunos no, vamos a perder la vida. Pero si perdemos la vida, eso no es importante, porque todos vamos a morir, ¿cierto? Usted lo sabe. Lo importante es no perder el alma, porque eso sí que no... Horrible, y para eso tenemos que hacer el bien. Eso es lo único importante, y tenemos que convencernos de una buena vez. Porque eso es lo único relevante, nosotros todos somos eternos. Las iglesias nos invitan a ganar la vida eterna como una forma de manipularlos. Nosotros todos somos eternos, ya sea en el bien o en el mal, pero somos eternos. Entonces, no tenemos que ganarnos la vida eterna, pero sí tenemos que buscar hacer el bien, porque nuestra vida será de 70, 80 años, no sé cuánto va a ser, pero... lo que viene después son miles de años. Entonces, eh, creo que vale la pena esforzarse un poquito en hacer el bien ahora antes de que sea demasiado tarde. Y esto sabe esto que le estoy diciendo no porque lo diga yo, porque yo no soy nadie. Yo recojo cosas de otros del libro y de distintos lugares, fuentes de sabiduría. ...y los transmita a ustedes... ...esto que estoy diciéndole ...ustedes lo van a saber exactamente como es... ...en el momento del umbral de la muerte... ...si están llenos de miedo al morirse... ...quiere decir que su destino no va a ser bueno... ...si están en paz... ...quiere decir que van a tener un buen destino... es ...así de simple... Eh, ...porque Dios está dentro de nosotros y nos va guiando... ...siempre... ...y nos anticipa lo que pasa a través de la intuición... Así que, eh, todas estas cosas las vamos a saber en el momento de la muerte. ¿Por qué creen ustedes, queridos auditores, que muchas personas eh, se arrepienten o buscan, buscan, por ejemplo, cuántas veces hemos leído de personas que están a punto de morir y dicen la verdad? Algo algo en ellos, en su parte más elevada, los invita a decir la verdad. ¿Cómo? Para limpiarse es irse puros, limpios. ¿Cuántas veces hemos visto casos, todos ustedes deben conocer, más de algún caso, de una persona que quería eh, reconciliarse antes de morirse con un hijo, por ejemplo, antes de morir? Esas cosas vienen justamente en ese momento porque, por alguna razón, eh, nuestra conciencia superior nos motiva a hacer un ese tipo de acto Entonces... <coughs> Es una bendición poder hacerlo, de todas maneras. Así que, eh, seguimos con otros temas relacionados con el final de los tiempos. Vladimir Putin hace preguntas muy importantes, pero ¿habrá alguien de Occidente que le responda? Pregunta número uno, ¿existen sanciones contra Israel por el asesinato y la destrucción de mujeres y niños palestinos inocentes? Estas cosas nunca las nunca las había dicho antes. Ahora que están en guerra ya no tienen pelos en la lengua para decirse las cosas. Pero cuando no están en guerra son hipócritas todos los líderes mundiales, sin excepción. Entonces no se dicen las cosas. Segunda pregunta. ¿Existen sanciones contra Estados Unidos por matar a mujeres y niños inocentes en Irak, Siria, Afganistán, Cuba, Vietnam e incluso robar sus diamantes y oro? Recuerden que Rusia tiene los mejores servicios de inteligencia del mundo. ¿Hubo sanciones contra los Estados Unidos y Francia por el asesinato de Muammar Gaddafi en Libia y la destrucción del país? Cuarta pregunta. ¿Ha sido castigado alguna vez un soldado estadounidense o de la OTAN por violar y torturar a mujeres y niños inocentes en los países mencionados? Quinta pregunta. ¿Existen sanciones contra Francia por causar crisis y malestar en varios países africanos Estos son muchos crímenes de guerra por lo que Estados Unidos y la OTAN deben ser castigados. Tal vez sea la hora de entender que la OTAN, Estados Unidos y todos sus aliados son los males más peligrosos de nuestro tiempo. Por eso hay que cambiar el equilibrio de fuerza en el mundo y asegurarnos de que todo el mundo tenga igualdad de derechos y detener a los supresores, o sea, los supresores de los derechos, evidentemente. Bueno seguimos eh, tenemos unos audios los dos primeros que producción si es posible pasarlos son muy breves Rusia realizó con éxito el primer ensayo del misil balístico intercontinental Sarmat Una arma de nueva generación y muy largo alcance que según el presidente Vladimir Putin servirá de advertencia a los enemigos de su país Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в полуоголтелой агрессивной риторике пытается угрожать нашей стране. El mandatario ruso recalcó que el misil balístico intercontinental, pesado de quinta generación sarmat es capaz de derrotar todos los sistemas antiaéreos modernos. El sarmat con un peso de más de 200 toneladas, logra, en teoría, mejores resultados que su predecesor, el misil Boevoda, de 11.000 mil kilómetros de alcance. En 2019, Putin dijo que el Sarmat no tenía prácticamente ningún límite de alcance y era capaz de apuntar objetivos a través de los polos norte y sur. Por otro lado, Estados Unidos explicó que Moscú notificó debidamente a Washington sobre el ensayo en virtud de las obligaciones que le impone el tratado nuclear, por lo que no fue considerado una amenaza para el país y sus aliados. Uno TV Hola, bienvenidos a Auguito, tu canal de noticias virales. Impactante, cientos de ciudades se están hundiendo bajo el océano. Amigos, no cabe duda que el nivel del mar está subiendo en todo el mundo. Y no hablamos de un pronóstico, esto viene pasando hoy en día. El mar está devorándose las islas y comunidades costeras en todo el planeta. Piensa por un momento en tu hogar, tus raíces, el lugar que más amas en el mundo. Y qué complicado sería siquiera imaginar que ese sitio, literalmente, desapareciera de la faz de la tierra. Pero para estos habitantes de la comunidad del bosque en México, México, Cedeño en Honduras, Atafona en Brasil, las Islas Salomón, Tuvalu, Malvinas y cientos de ciudades costeras, se trata de un temor real, pues cada año ven con angustia y dolor como el mar se traga sus casas, terrenos de cultivo y su trabajo de toda una vida. Sin dudas que lo que está pasando en estas ciudades es el inicio de lo que pronto acontecerá en todo el mundo. Ahora veamos las impactantes imágenes de las ciudades que están desapareciendo bajo el océano. Bueno, ahí teníamos dos audios extraídos de videos. Eh absolutamente actuales, recientes del día de hoy o de ayer. El primero hablaba del la prueba del misil Sarmat. Eso es una es una es como una mostrar músculo, ¿eh? Porque la venta de armas por parte de Estados Unidos y Occidente, especialmente de Estados Unidos a Ucrania, ha ido aumentando. Como diciendo si sigue la cosa así, bueno, se van a encontrar con eso. El misil Sarmat es un tremendo misil que tiene lleva 16 cabezas nucleares y puede ser lanzado y programada cada cabeza a distintas ciudades. Entonces eh, puede destruir 16 blancos a la vez o 16 ciudades a la vez. Es un, un poder gigantesco. Así con <coughs> y cada cabeza nuclear es cien veces lo que fue Hiroshima y Nagasaki. Para que ustedes saquen un molde de lo que significa realmente eso. Nosotros, la gente está enferma, los líderes están enfermos, no saben lo que están hablando. Estamos jugando eh, con la destrucción de nosotros mismos. Y por supuesto, las la generaciones futuras, eh, el hombre está jugando, pero un juego que no sabe a dónde lo va a llevar. Nosotros sabemos que esto va a terminar... ...como va a terminar, lo sabemos porque... ...es lamentable, pero es así... No, no. ...el hombre se autodestruirá... ...tal como se han destruido otras civilizaciones igualmente... ...antes. Bueno... Scott Ritter es un antiguo oficial de la inteligencia... ...del Cuerpo de Marines de Estados Unidos... ...que se ha ganado el respeto internacional por su independencia e integridad como comentarista de conflictos y relaciones exteriores. Esta semana ha sido vetado en la plataforma de redes sociales Twitter por cuestionar las afirmaciones occidentales sobre la masacre de Busha, Ucrania, supuestamente llevada a cabo por tropas rusas. Moscú niega las afirmaciones, al igual que otros analistas independientes, que señala que el incidente fue una provocación de falsa bandera perpetrada por regimientos nazis ucranianos, respaldados por la TAN para socavar a Rusia Nacional y reforzar los objetivos occidentales. Es un premonitorio signo de los tiempos que Rita se ha expulsado por atreverse a cuestionar dudosas narrativas. En la siguiente entrevista para Strategic... Kulture Foundation señala el punto crucial de que la intervención de Rusia en Ucrania está exponiendo la participación de Estados Unidos y la OTAN en el entrenamiento y armamento de los regimientos nazis dominantes en ese país. Por eso los medios de comunicación occidentales han sido tan vehementes al tratar de distorsionar el conflicto y culpar a Rusia. La verdad sobre la sucia participación de Occidente en Ucrania sería demasiado para el público occidental. Cuando Ritter sirvió como inspector de armas de las Naciones Unidas en Irak, durante la década de 1990, posteriormente puso en tela de juicio las afirmaciones de los medios de comunicación y los gobiernos occidentales de que Irak albergaba armas de destrucción masiva. Recordemos que esa fue la razón por la invasión norteamericana sobre Irak. este fue el argumento para invadir Irak, que tenía armas de destrucción masiva. Esas afirmaciones se utilizaron como pretexto para la guerra de Estados Unidos y gran bretaña contra Irak, iniciada en 1993, que costó más de un millón de vidas, destruyó una nación, creó millones de desplazados y millones de víctimas, además de engendrar el terrorismo internacional. Más tarde se descubrió que las afirmaciones sobre las armas de destrucción masiva se basaban en mentiras deliberadas de las que ningún dirigente occidental ha tenido que rendir cuentas. Scott Ritter fue reivindicado en sus advertencias contra esa guerra y es una de las razones por la que es ampliamente respetado en la opinión pública internacional. Le hicieron una pregunta a este señor en una entrevista, le estoy leyendo parte de la entrevista. ¿Cree usted que Rusia tiene una causa justa al iniciar su operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero? Y él responde, creo que Rusia ha articulado una reclamación reconocible de autodefensa colectiva, preventiva en virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. La amenaza que supone la expansión de la OTAN y los ocho años de bombardeos ucranianos sobre la población civil del Donbass están entran dentro de ese paraguas esa es la respuesta de él. pregunta ¿cree usted que Rusia tiene una preocupación legítima por el hecho de que el Pentágono patrocine programas de armas biológicas en laboratorios de Ucrania? y él responde el Pentágono niega cualquier programa de armas biológicas pero admite programas de investigación biológica en suelo ucraniano <ríe> es lo mismo nunca le cambian el nombre de armas biológicas le ponen investigación biológica que suena más bonito mira qué curioso que estar a 15.000 kilómetros o a 18.000 kilómetros de su tierra haciendo investigación biológica es como raro, ¿no? ¿no les parece a ustedes? los documentos capturados por Rusia han revelado supuestamente la existencia de programas cuyos componentes podrían interpretarse como aplicaciones de guerra biológica ofensiva se debe exigir a Estados Unidos que explique la finalidad de estos programas. Otra pregunta, ¿qué opina de las acusaciones de los medios de comunicación occidentales de que las armas, perdón, que las tropas rusas cometieron trímites de guerra en Brucha y otras ciudades ucranianas? Se afirma que las fuerzas rusas ejecutaron sumariamente a civiles. Scott Ritter responde, todas las denuncias de crímenes de guerra deben ser investigadas a fondo incluidas las acusaciones ucranianas de que Rusia mató a civiles ucranianas en Bucha sin embargo los datos disponibles sobre el incidente de Bucha no sostienen las afirmaciones ucranianas por lo que los medios deberían obtenerse de hacerse eco de estas afirmaciones como si fueran hechos hasta que se lleve a cabo una investigación adecuada de las pruebas ya sea por parte de los medios o de las autoridades imparciales. Cree, y por último, otra pregunta, ¿cree que el supuesto bombardeo ruso de un hospital y un teatro de arte en Mariúpol fueron provocaciones de falsa bandera? Ambos lugares están disponibles para un examen forense detallado que confirmaría o refutaría las alegaciones ucranianas. ...de que estos lugares fueron alcanzados por bombas aéreas rusas, deberían recopilarse otros datos, como la, la existencia de cualquier dato de radar de la OTAN que sitúe a los aviones rusos sobre estas dos localidades en el momento del supuesto ataque. Un examen forense detallado de cada empezamiento contribuiría en gran medida a probar o refutar las afirmaciones ucranianas mediante la recogida de fragmentos de armas y la evaluación de muestras ambientales que mostrarían la composición química de cualquier explosivo utilizado, permitiendo así tener una mejor idea de qué armado explosivo se utilizó para destruir los emplazamientos. Otra pregunta. Es muy interesante esta entrevista, por eso se la estoy compartiendo. Además, nadie puede decir que el este señor que está respondiendo no es objetivo. Es norteamericano el que responde. Ojo, ¿eh? Entonces, es una autoridad en el tema, algo sabe el hombre. Los Pregunta los gobiernos occidentales y los principales medios de comunicación han denigrado los objetivos rusos de desmilitarizar y desnasificar Ucrania. Occidente dice que Rusia ha inventado o exagerado mucho estos problemas como pretexto para la invasión. ¿Cree usted que este negacionismo de Occidente se debe a que no quiere reconocer que Rusia puede tener en efecto preocupaciones legítimas Y en segundo lugar, que reconocerlo significa admitir que Occidente es parte del problema en la guerra actual. Respuesta. La ironía es que Occidente había documentado minuciosamente el alcance de la ideología nazi en las estructuras civiles, políticas y militares de Ucrania durante y después del golpe del Estado del Maidán en 2014. Esta realidad documentada fue delirada, deliberadamente oscurecida por las mismas fuentes que habían documentado previamente su existencia, una vez que se produjo la invasión rusa. Reconocer la existencia de esta odiosa ideología por la OTAN, requeriría que ésta reconociera el papel que desempeñó el entrenamiento y equipamiento del personal del regimiento Azov desde el año de 2015. Bueno, la otra pregunta no me parece tan relevante, yo no, no los quiero agotar con el tema, pero... La, yo la encuentro interesante, pero tampoco quiero caer en... No quiero caer en, en, en ser demasiado tedioso el, el tema. Así que... Seguimos. Cambiamos, o sea, a ver, seguimos con las mismas temáticas, digamos. No es que No es que cambiemos de tema. Pero ahora hablamos de una aparición que es la más profética de las que están en curso. Vienen tres años difíciles, dijo Jesús, en las apariciones más proféticas en curso. En Alemania, en el pequeño pueblo de Siebernitz, está ocurriendo una aparición prácticamente desconocida, pero probablemente sea la más profética de la última década, porque se le mostró a la vidente con anticipación actos de terrorismo, la persecución a la iglesia, guerras, terremotos, huracanes, el aviso y si la humanidad no se convierte, un castigo. La vidente se llama manuel Manuela Strack, una ama de casa simple que reside en una antigua casa de campo con su esposo jubilado. Y tiene un hijo que estudia en la Universidad de Aquis Grande. En el 2001, la nube sobre la que estaba la Virgen se convirtió en un globo. Esto está relacionado con los antecedentes de esta aparición. Una aparición, digamos, evacúa mensajes cada cierto tiempo. En el 2001, la nube sobre la que estaba la Virgen se convirtió en un globo que acercó se acercó a la bota de Italia en un mapa. Vio la ciudad de Roma y el Vaticano y una sala de reuniones donde muchos cardinales estaban sentados debatiendo sobre la celebración de la misa sin la Eucaristía, porque ya muchos no creían en la Eucaristía. En enero del 2001, la Virgen colocó tres rosas en un mapa, una en cada país, Alemania, Argentina e Italia. Lo que interpretan los expertos sería el anuncio de los pontificados de un alemán, en este caso Ratzingen, el 2005, y un argentino. Y por esa época se vio el surgimiento posterior del grupo ISIS y su persecución a los cristianos en el Medio Oriente. El 5 de octubre del 2020, unos 60 fieles y religiosos presenciaron el milagro del sol mientras rezaban con Manuela. Y el niño hizo una clara mención al aviso profetizado en Garabandal, que Manuela no conocía... <coughs> Dijo, cuando amoneste al mundo, será para ti como si el tiempo se detuviera y así mirarás a tu propia alma, reforzando la idea que expresó Conchita de que el aviso es un castigo limitado. El mundo será sacudido debido a la que la gente no conoce a mi Padre Eterno y quiere vivir sin él. Todo será purificado. Esto debe hacerse como está escrito. Pronto ocurrirá una gran conmoción. Una conmoción que se convertirá en el abismo para muchas personas. Tienen la esperanza de que pronto todo volverá a ser como antes. Esto, queridas almas, no será así. Oren y sacrifíquense. Sean fieles a mí. Sepan que viven un tiempo de plagas, y esta plaga que estáis experimentando no será la última plaga. Vosotros estáis en la tribulación, pero yo los protegeré con el manto de mi preciosa sangre. Mucha gente está preocupada por su vida, y no se dan cuenta de que Satanás está tratando de llevarlos a la guerra. Esta chispa del enemigo podría encender el mundo entero. Esta chispa puede convertirse en un flagero para toda la tierra. Bueno, hasta aquí lo que queríamos contar sobre esta aparición de Siebernitz en Alemania la verdad es que es bastante interesante algunas cosas que dice eh, y no es una aparición conocida podemos creerla o no digamos pero eh, las cosas que dice guardan relación con, con todas las otras cosas que hemos estado eh, conversando a ver vamos a ir al, al último audio que tenemos para antes de entrar en otras temáticas el audio bueno, eh, mientras, mientras vamos con el audio <ríe> eh, vamos a que no despiertan a... en nada, que siguen haciendo una vida material y no le interesa nada, van a ser echados de este planeta Algunos en forma cariñosa, eh, hermano, lo siento mucho, tienes que irte acá, no puedes estar. Otros a patadas en la cara, como delincuentes y criminales, y serán involucrados en animales inmundos, serpientes, víboras, ratas. Y otros se van en otros planetas, diciéndolo, y, no, y otros se quedarán aquí y serán los hijos del nuevo reino. Depende de nosotros Hacer parte de aquellos Más o menos el Señor dice, mira hermano No puedo aquí, no estás preparado Tienes que estudiar más Vas en otro planeta, tranquilo, no hay problema Vas a vivir Vas a hacer tus experiencias Pero aquí no Depende de nosotros, no es ser echados A patadas en la cara Y el Cristo nos tira directamente En los animales inmundos En un mundo en otros mundos donde hay civilizaciones que se divierten a hacer las la casas a estos animales para matarlos, torturarlos esto es la afín de los asesinos de la vida para entrar en un reino es obvio que uno tiene que amar ¿no? y tener alto sentido de la justicia tienen que tienen que desaparecer insisto, desaparecer los siguientes sentimientos envidia celo arrogancia odio intolerancia estos sentimientos tienen que desaparecer de la persona y tienen que emergir en forma suprema estos otros sentimientos aparte del amor es el primario, la humildad, la tolerancia, el respeto, el reconocimiento de la valentía de los demás y decir la verdad, a pesar que ésta puede ser daño. Bueno, ahí teníamos un audio, donde Giorgio o Giovanni en algunas una, conversaciones nos comenta lo que... ...va a pasar con las personas que no, que no califiquen para ser salvadas. Eh, nosotros hemos hablado aquí de, de que hay posibilidades de pasar con un 7... ...haciendo una analogía de un colegio... ...o pasar por un 4 y salvarse. Pasar con un 7 significa ir al, al nuevo reino... Y, y pasar con un 4 significa mantenerse en la rueda de reencarnaciones y, y siempre ascendente, digamos, alcanzando de a poco a poco, pero lentamente, un nivel mejor de conciencia. Pero aquellos que no alcancen esas posibilidades, que no pasen el curso, por cualquier razón simbólicamente dice van a ser echados a patadas, no pueden participar en este planeta más, porque este planeta va a saltar con nosotros o sin nosotros, va a saltar de dimensión. Y, y entonces iremos a, a mundos inferiores, y, y de acuerdo a, a, a lo que nos corresponda, de acuerdo a lo que digamos, iremos a, a encarnar en, en, en seres inferiores, ...como ratas, culebras y cosas así... Eh, ...y eso sí que es un castigo... ...para alguien que tiene conciencia de ser... ...haber sido humano... Enca ...encarnar en esas condiciones... ...es eh, realmente brutal... ...esas cosas... Eh, ...probablemente no las crean pero... ...hay mucha información al respecto y bueno... Eh, ...son grandes iniciados los que han hablado de ese tipo de cosas... Eh, antes con mucho tiempo en, en los vedas en los Upanishads, en el vaquita en el libro tibetano perdón en el libro de la vida y de la muerte tibetano de la vida y la muerte bien digo y en el libro de los muertos y esas son recopilación de, de experiencias de personas iluminadas que tienen la capacidad de ver más allá de lo que nosotros común y corriente vemos Entonces, de esa manera, extraen mucha información que nosotros, por las vías normales, no podemos acceder. No tenemos la posibilidad de, con nuestra ciencia, llegar a ese tipo de información. Entonces, me pareció muy interesante ponerlo, porque es atingente a lo que nos toca vivir pronto. Ahora, vamos a partir un, una cosa, pero no puedo dejar de mencionar este tema. Una noticia estúpida, imbécil, como son las muchas noticias que nos dan, como como para gente sin cerebro. Ellos no tienen tan controlados mentalmente que saben que no tenemos ya la capacidad de raciocinio, entonces dicen cualquier cosa y, y nadie dice nada. Un plan de la NASA para transmitir la ubicación de la Tierra, dicen, al espacio exterior, podría desencadenar inadvertidamente una invasión extraterrestre, advirtieron científicos de Oxford. Ese titular me llamó la atención. Nunca he visto un titular más imbécil. Realmente es estúpido, es no entender nada. Es como si nosotros fuéramos una tribu de la selva amazónica y, y dijéramos que vamos a hacer señales de humo o vamos a prender fuego o no vamos a prender fuego porque corremos el riesgo de que la civilización occidental nos, nos descubra una civilización tecnológicamente superior a ellos cierto porque ellos son primitivos en, en algunas cosas en otras son más sabios que nosotros es tan absurdo pensar que le vamos a dar una pista para que nos ubique si ellos nos tienen ubicado hace mucho tiempo entonces eso es es una cosa pero de una no sé un encuentro una ridiculez pero de, de marca mayor Es como que, no sé, no sé, no sé si me entienden lo que trato de transmitir, pero es absurdo, o sea, que es no entender nada de es, qué es lo que son ellos. Ellos son superiores en todo a nosotros, en todo, y sobre todo en tecnología. Entonces, ¿qué le vamos a transmitir a ellos, la ubicación? si Ellos nos ellos nos tienen ubicados hace, hace, hace miles de años, pero miles de años. Entonces... Es, es absurdo. Eh, y esos son científicos, ¿eh? De, la, de una, una universidad de Oxford famosa. Entonces, no sé. La mente humana trabaja en una dirección. Parece, eh, y, y no me cae ningún duda, que en, en lo que ellos hacen, <coughs> a lo mejor tienen grandes capacidades, pueden obtener grandes logros. Pero la mente parece que va en una sola dirección y no tiene capacidad de ver más allá. No hay ninguna posibilidad de raciocinio. Más que en, en ese tema, en un compartimiento que están viendo, están trabajando en eso y no ven más. Bueno, la semana pasada, les mencionamos a grandes rasgos de que se estaba tratando de lanzar un mensaje para extraterrestres y que era igual al, al mensaje de Alecibo y que ese mensaje de Alecibo fue contestado el 21 de agosto del 2001 en un campo de trigo contiguo al radiotelescopo de Chibolcutón. En Hampshire, en el Reino Unido, apareció un círculo en los cultivos compuesto a manera de contentación al mensaje de recibo. Se le conoce como el mensaje de Chibolton, que según los ufólogos el mensaje es escrito por los extraterrestres. Bueno, eso el dejamos lanzado el tema, eh, de acuerdo, sobre lo que son los famosos círculos de cultivo, los agrogramas o los los, ¿cómo, ¿cómo le podemos llamar? Círculos de, de, de trigo, de la misma Ahora, los círculos de trigo, yo me acuerdo, hace 10 años atrás, me acuerdo haber puesto en Google, en el buscador de Google, círculos de trigo. Y, en los 10 primeros las 10 primeras eh, páginas que encontré o, o relativas al tema todos hablaban de que habían sido, que no se sabía su origen y que aparentemente, aparentemente habían descubierto eh, un, dos personas que los hacían con una una cuerda y una una tablita, qué sé yo y, Y entonces ¿qué es lo que dijeron la mayoría de la gente? Lo desvirtuaron el fenómeno. Los desvirtuaron de la misma forma que desvirtuaron un fenómeno cuando apareció un triángulo hace poco en el desierto en un desierto de Estados Unidos, un triángulo de una sola pieza, metálico, y después que lo que hicieron para desvirtuarlo porque ellos saben que tienen un origen extraterrestre pusieron uno en otra parte, no me acuerdo en qué país en Hungría o en Román no me acuerdo qué país fue pero eran hechos de latón soldado y tratar para y después se lo llevaron entonces con eso trataron de desvirtuar el fenómeno que ocurrió de la misma forma que desvirtuaron el el, el fenómeno de los círculos de trigo. Hoy día si uno se mete a Google y busca círculos de trigo, cuatro por lo menos de los 10 primeros dicen ya que son eh, hechos por inteligencias superiores, inteligencia extraterrestre o qué sé sí. yo. O sea, en 10 años hemos avanzado un poco. Pero hace 10 años atrás este era un tema que no se no se aceptaba. Porque quienes, quienes quieren desvirtuarlo, inventaron y le pagaron uno a, a unos personajes para que hicieran esos círculos falsos. Y claro, si son círculos falsos es porque hay unos verdaderos. Y eso es falso. Y entonces la gente es tan ligera que dice, no, pero dicen que son falsos. Y listo, y se acabó el tema. Yo he escuchado muchas veces conversaciones con personas común y corriente, dice no, pero dicen que son falsos, dicen que son falsos, me parece usted un raciocinio elevado eh, de una persona que, que analiza en profundidad las cosas y llega y opina, eh, la verdad es que para entender <coughs> y para tratar de entender y para opinar del un tema uno tiene que leer un poquito y, y, y profundizar. Y con ese solo hecho, y pensar, y con ese solo hecho tiene puede, puede sacar alguna conclusión. Pero si no, no puede sacar ninguna conclusión. ¿Sabía usted, queridos auditores, que los círculos de trigo ocurren generalmente en Inglaterra? En un, una zona de Inglaterra. ¿Por qué en, una, en esa determinada zona? porque Primero, porque hay campos de cultivo. Segundo, porque hay aeródromos que permiten volar aviones a 500 metros de altura, que es una altura para que sean visualizados, porque a nivel de piso no se ven. Usted puede pasar un vehículo por la orilla de la carretera y no ve nada. Solo están diseñados para verse desde arriba. Entonces, están hechos no para Boeing, que vuelan a 10 a 10.000 metros, sino... Eh, están hechos para estos avioncitos que vuelan a 500 metros. Por otro lado, ahí hay napas subterráneas eh, altas, de manera tal de que se produce un, un fenómeno magnético que es necesario. Necesitan las napas altas. Por otro lado, Inglaterra es la tierra donde cayeron los ángeles, los ángeles caídos. Cayeron, llegaron a inglaterra desde el tiempo inmemoriales cuando cayó lucifer y sus huestes celestiales y se transformó en satanel cayó y llegó a la tierra y, y llegó justamente a inglaterra y justamente inglaterra hoy día es el país donde se domina el mundo aunque no, no aunque no lo crea usted pero no lo domina el señor el primer ministro, sino quienes son los dueños del mundo en la City de Londres. La familia Rothschild por nombrar algunas viven en la City de Londres. Entonces eh, la City de Londres para que ustedes sepan es un una ciudad dentro de Londres que que no está afecta a ninguna ley o sea, yo puedo matar una persona y ahí no me, dentro de la City de Londres y no, no, me, no soy condenado. No me afecta ninguna ley. Ahí. Eso pasa también en... ...en Washington, D.C., en un sector donde está eh, el Pentágono. Y, y bueno, y ahí... ...están los lugares, los centros de poder mundial. Decía... ...que los círculos de trigo... ...al principio eran de muy poca complejidad. Eran un circulito, qué sé yo, tres círculos. Tan poca complejidad era que se pensaba que podía ser... ...el aterrizaje dejado por una nave extraterrestre. Porque no había huella de que alguien hubiera entrado, porque imagínense si usted entra a un campo de trigo caminando para supuestamente hacer esos esos círculos no tendría que dejar una huella no tendría que dejar una huella para <coughs> hoy día <coughs> perdón hay círculos de trigo tan de tanta complejidad <coughs> perdón que para hacerlo tendrían que no sé qué clase de, de montaje tendría que hacer. Entonces. Cualquier persona que tenga dos dedos de frente se da cuenta que eso no pueden ser hechas por manos humanas. Ahora. Hay figuras geométricas, figuras de onda, de origen, con sentido astronómico, y ahora también con sentido místico. Y una de las más importantes, diría yo, son dos círculos de trigo, que son muy parecidos, que forman parte, son como las dos mitades de un rostro que tomados la foto digamos tomada las fotos y superpuesta al revés da el rostro de tri de, de cristo en la sábana santa y así hay un montón de de mensajes de ese tipo ahora otra otra evidencia de que son mensajes extraterrestres es que ellos dejan ...un magnetismo que ha sido medido... ...eso lo pueden buscar ustedes... Eh, en, ...en internet... ...donde hay un círculo de trigo... ...hay un magnetismo... ...especial... ...que se puede medir... ...donde están los círculos de trigo... hecho por los payasos... los que contrataron para hacer eso... lo falso ...no hay nada... ...y más aún... ...no sólo eso... ...sino que... ...el próximo año... ...después que ciegan el trigo y ponen un nuevo cultivo de trigo ahí, o de cebada, o de lo que sea, aparece nuevamente el círculo de trigo, pero en negativo, al, al revés. No sé si me explico. Entonces, como que esa energía que quedó ahí, mantiene de alguna manera la figura. Es impresionante. Entonces, son muchas las cosas. Eh, podría hablar mucho rato de este tema, pero es muy interesante eh, se ha estudiado seriamente eh, por eso que ahora en internet aparecen que son cuatro ya dice que son por inteligencias superiores eh, y no no uno como era hace 10 años atrás se ha estudiado muy seriamente el tema y solamente personas que piensan y no se preocupan de lo que dicen eh la verdad es que eso me enferma, cuando una persona... No, dicen dicen que... ¿Cuántas veces lo he escuchado? Y les juro que es una, es una cosa que me, me saca de, de quicio. Me, me, ¿Cómo es posible que tengamos tan, cap, tan poca capacidad para tragarnos lo que nos digan? Eso revela el nivel de control mental ya extremo en que estamos, que estamos sometidos. entonces derivamos en los círculos de trigo justamente porque hablamos del mensaje de agresivo y del y de la respuesta el rostro de chi boltton y si ustedes vieran las imágenes busquen ustedes por favor queridos amigos hay una, una página que se llama crop circleseor puntocom búsquen en internet y van a ver la cantidad y la complejidad de los círculos no, ...no los analicen demasiado... ...pero si ustedes los ven... ...y, y sale dónde están, etcétera, etcétera... ...son fotos de distintos circulares... ...se van a dar cuenta... ...con su buen criterio... ...de que no pueden ser hechos por manos humanas... ...sobre todo que no hay ninguna huella... ...después de... ...porque si fueran con H, manos humanas... ...tendrían que destruir el campo completo de trigo... ...para poder instalar endamios... ...y no, no sé, grúas... ...y no sé qué cosa para poder hacer una cosa así... Porque están diseñados desde arriba ¿Cómo pueden hacer algo? ¿Cómo pueden ser? ¿Cómo pueden ser Ejecutados por manos humanas Y diseñados Para ser vistos solamente desde arriba? ¿Sabían ustedes que en la Biblia Hay una cita que dice Los mensajes Llegarán Desde el sobre los techos de nuestras casas. Eso eh, es una pauta de una parábola de lo que le estoy diciendo. Eh, entonces, ahí tenemos, eh, hay muchas evidencia de que los círculos de trigo son, son hechos por manos no humano, muchas evidencias, la verdad es que sí, entonces, eh, bueno, eh, vamos a hablar un poquito, eh, mis queridos amigos, ustedes, yo me debo a ustedes, Y cuántas veces hago cosas y pienso en ustedes y digo, esto podría comentarlo en la radio, esto, esto, esto aquí, esto allá. Siempre eh, pensando un poco en ustedes, yo eh, creo que ya estamos amalgamados, ya no, no podemos vivir, yo no puedo vivir sin ustedes, digamos, esa es la verdad estoy tan compenetrado con, con este programa, eh, me gusta tanto, eh, me gusta mucho la participación de ustedes, que, que me es muy difícil ahora prescindir de esto. Bueno, eh, decíamos eh, antes de, hay preguntas, pero antes de ir con eso, eh, si les parece, eh, vamos a hablar de que el espíritu del anticristo reside en los continentes opulentos, no en los continentes pobres. O sea, el espíritu del anticristo no reside en, no, en, ni en Latinoamérica, ni en África, en los continentes opulentos, materialistas y tiranos de los dueños del occidente y del oriente del planeta Tierra. Su morada está infestada de dinero, corrupción, violencia y blasfemia contra el Espíritu Santo. El príncipe de este mundo ha conquistado las almas con el bienestar material que permite que pocos tengan lo superfluo y muchos lo necesario. Mientras que miles de millones de seres humanos, entre adultos y niños, viven en la esclavitud, en la miseria, en el hambre, en las enfermedades y en las guerras. En verdad, os decimos, habéis superado el límite de la tolerancia y de la misericordia divinas. La historia del diluvio universal de Sodoma y Gomorra se repetirán. La purificación será indispensable y el juicio de Dios se manifestará con el fuego, con la potencia y con la gloria, para la alegría de los justos, de los inocentes y de, y de todos aquellos que han amado a su prójimo como a sí mismos. El tiempo ha llegado. El brazo de la justicia divina del Mesías Jesucristo será dejado libre y el mismo recaerá sobre todos los poderosos y sus súbditos que han causado el genocidio más grande de la historia de la humanidad, la tortura y la muerte de miles de millones de niños. Los buenos serán liberados de la esclavitud impuesta por el príncipe de este mundo. El Dios de los ejércitos, Adonai, triunfará y donará a los elegidos el reino de justicia, paz y amor, que será instaurado en este mundo. Tener la certeza de ello. Paz. Ahora, ¿cuánto hemos comentado y escuchado nos da la posibilidad de lograr identificar por sus frutos quiénes son los que están con el Cristo?, lo defienden y trabajan a favor de la vida, así como identificar a todos los que aquellos que con acciones desleñan, destruyen, atacan todo principio de vida, por tanto representan al anticristo. El anticristo se le combate con acciones positivas a favor de la vida, con el servicio incandicional a la vida, amando al prójimo como a sí mismo, denunciando los males que se generan en el mundo, y señalando quiénes son los que la generan y lo desarrollan. Podríamos decir que el anticristo enfrenta a sus representantes más poderosos con la intención de destruir la Tierra. Hasta atención, Ucrania, Putin, si Occidente no da garantías, consideraré cómo responder. Eso decía Moscú presentó un borrador de documentos de seguridad que pidió la OTAN, eso, eso no, no viene al caso ahora porque ya la guerra está en camino. Pero lo que quiero destacar, ...es... ...personal militar... ...la intervención es directa del cielo... ...se hace cada mes... ...más evidente como en el caso de Eugenio Tiragusa... ...y Giorgio Unjuani... ...con mensajes y revelaciones a partir de la década del 90... ...pero además de eso... ...encontramos noticias que dan la vuelta al mundo... ...donde personal militar... ...admite... Haber captado interferencias extraterrestres en el lanzamiento de misiles nucleares. Es decir, hablan de intervención directa de los extraterrestres o por los ángeles de Dios. ¿Se acuerdan, queridos auditores, que yo les, oí, les dije alguna vez que los seres extraterrestres han salvado a la humanidad siete veces? Bueno, ahora lo están confirmando algunos personajes del mundo militar. Una de las conclusiones más trascendentales... E extraordinarias de la investigación OVNI es que más allá de, los, de avistamientos de ovnis sobre instalaciones nucleares, las autoridades se muestran muy preocupadas porque la presencia de no identificados ha provocado interferencias, averías inexplicables o la anulación momentánea de los sistemas de armamento. ¿Qué les parece eso, mis queridos auditores? Por supuesto la tecnología necesaria para acometer estas intromisiones de alto riesgo para la seguridad nacional, está muy por delante de las posibilidades del ejército de Estados Unidos, puesto que todas las defensas electrónicas, así como las medidas de protecciones táctica, táctiles, han resultado estériles ante la presencia de los enigmáticos OVNIs. En paralelo a estas informaciones, documentos del antiguo Ministerio de Defensa Soviético también confirman que este tipo de eventos se produjeron sobre las instalaciones nucleares de la extinta Unión Soviética. O sea, no solo contra los norteamericanos, sino también contra los soviéticos. Extraños objetos voladores que muestran una tecnología muy por delante de cualquier aeronave humana han llegado a tomar el mando de silos de misiles nucleares, cambiando en ocasiones las coordenadas de lanzamiento de los mismos, omitiendo rayos negativos. Sobre los peligrosos proyectiles, estos incidentes se han mantenido ocultos a la opinión pública mundial, puesto que las autoridades militares los consideran secretos de Estado. Robert Jacobs revela tener un video que muestra la presencia de un ovni en pruebas nucleares, versión corroborada por Robert Sala, capitán retirado de las Fuerzas Armadas quien dirigía los lanzamientos de misiles. Según jacob se podía observar un ovni en forma de platillo en cámara lenta. El objeto volvedor no identificado rodeaba un agido de movimiento rápido y parecía estar disparándole rayos láser bien enfocados. Sala enfatizó que ninguna tecnología humana podría haber dejado todos los misiles nucleares desactivados, ya que funcionaban en sistemas independientes. El ex militar no cree que haya sido una demostración de fuerza, sino más bien un intento de civilizaciones independientes extraterrestres de entregar un mensaje a la humanidad en el que instaron a la tierra a deshacerse de las armas nucleares bueno ahí tenemos el militar que realmente captó el mensaje ovni des desactivando las bases de misiles nucleares el incidente de Malmström y el incidente de Usovo en Ucrania el más oh, grave con OVNI de por medio que puso al mundo al borde de una guerra nuclear por ley que se origina en la administración Trump, en año 2020, surge el informe F.O. Omni, publicado por el Pentágono en junio de 2021. Esta ley fue promulgada a causa de los varios incidentes históricos, donde se había amenazado la seguridad nacional estadounidense con varios, con la presencia de los ovnis Estos incidentes fueron mencionados por Luis Edizondo, exdirector del A.T.A.A.T el programa secreto de investigación OVNI. El informe daba cuenta en varios casos y en varias bases con misiles nucleares perdían el control de sus armas. Otros eran sobrevoladas por objetos no identificados. El, el incidente de Manström-Montana en 1967 controlaba uno de los campos de consilio más importantes de Estados Unidos con un arsenal de 150 misiles intercontinentales tipo Minutman-II Y uno. Un silo en términos militares consiste en un pozo subterráneo que aloja el misil balístico. Un centro de control de lanzamiento anexo, igualmente soterrado, con el edificio auxiliar justo encima. Vista aérea de uno de los silos nucleares controlados por la base aérea de Manson. El centro de control está soterrado debajo del edificio auxiliar de una planta. Las compuestas del pozo que aloja el misil es el recuadro blanco que se ve abajo del aéreo. Todo el recinto está vallado, o sea, con vallas, y cuenta con numerosos megáfonos para que se oigan las alarmas. El UOF, el UFO, o sea, el OVNI, que atacó el LF, se situó estático sobrevolando la puerta de entrada que hay en el vaya, en la valla. El gran temor de las autoridades estadounidenses, según St. Husten, es que esta información acaba llegando a la opinión pública, ya que en decenas de ocasiones... Ante el estupor de los militares, la presencia de OVNI en el cielo ha coincidido con la inutilización o pérdida de control de los arsenales nucleares. No hay que olvidar que, precisamente desde la década de los 40, el espacio aéreo más protegido de Estados Unidos, son las instalaciones y los hilos nucleares. Sin embargo, el temor eh, perdón, el perdón te tenor de la documentación oficial y lo más importante, de un cenar de centenar de testimonios, los OVNIs no han tenido reparo en sobrevalar estas, estas bases, en muchas ocasiones secretas, incluso para los propios ciudadanos norteamericanos. Bueno, ese me pareció que era importante. Ahora, algunos de ustedes se pueden estar preguntando, ¿y por qué se sí pueden controlar eso? ¿Por qué no destruyen las armas nucleares? sí. Lamentablemente ellos respetan el libre albedrío por orden superior de la inteligencia omnicreante. Entonces, el hombre estúpido, inconsciente, fabricó armas nucleares. Vamos a tener que probar la estupidez que hicimos. Pero ellos van a impedir. Ellos hicieron impidieron esos incidentes antes porque no era el tiempo. No. Pero ahora ya no van a impedir nada. O sea, en este momento han dicho que ya no van a impedir porque ahora es el tiempo. De hecho estamos en la tribulación, entonces... Ahora es el tiempo, así que no van a impedir un... Si en este momento eh, Estados Unidos o Rusia lanzan un misil nuclear... Eh, los, los OVNIs no van a intervenir. Van a intervenir cuando... Hay una respuesta. Porque eso significa... Una guerra nuclear, que podría desencadenar la destrucción del planeta. Si a los OVNI no le importa que nos destruyamos todos, es parte de nuestra estupidez y nuestro libre albedrío. Lo que les importa a ellos es que no se destruya el planeta, por eso es que van a intervenir. Van a intervenir eh, rescatando a quienes tienen que rescatar, y impidiendo que el planeta sea destruido. Esa es la función que ellos van a cumplir bueno parece que tenemos una pregunta eh, queridos auditores cómo fue el proceso de la resurrección de jesús pregunta florentino villaro estoy escuchando alentamente no comparto lo que sí me parece muy interesante pero cómo fue el proceso de resurrección de jesús y al terminar Semana Santa. que debemos sacar en conclusión con respecto a este tema? ¿Y a nosotros nos puede pasar lo mismo? ¿Podemos resucitar como Él o necesitamos otro cuerpo? Eh, no, lamentablemente nosotros, para llegar a, a resucitar como Jesús, tenemos que pasar miles y miles de años. Porque nosotros tenemos que... Eh, si es que lo hacemos bien, tenemos que alcanzar formas superiores de conciencia y llegar a la cuarta dimensión, y jesús el Cristo es un ser de la sexta dimensión, y el Cristo resucitó el cuerpo de Jesucristo, o de Jesús, que tenía el, el Cristo dentro, eh, el Cristo lo dejó, recompuso, él podía hacer cualquier cosa, Así como resucitaba muertos, daba vista a los ciegos, calmaba las tormentas. Y así, cualquier cosa expulsaba a los demonios, eh, hacía caminar a los inválidos. Eh, perfectamente podía recomponer un, un cuerpo de un ser. El cuerpo es una casa es la morada del Espíritu. Recompuso la casa. Y una vez que la recompuso, trajo, así como resucitó a Lázaro, trajo el Espíritu de Jesús a su casa. Eso fue lo que hizo. Así como trajo el Espíritu de Lázaro a su casa, que ya estaba, eh, llevaba cuatro días de muestro, el muerto lo pudo traer. De esa misma manera, el Espíritu de Cristo que compenetraba a Jesús, se salió de Jesús, recompuso la casa, dejando solamente los estigmas para que quede el testimonio de que era la misma persona, para que quede la evidencia de que era la misma persona, pero le, le curó todas las llagas que tenía en el cuerpo, y esa es una curación instantánea con una tecnología desconocida para nosotros y y una vez que recompuso su cuerpo le trajo su espíritu el espíritu de Jesús no el espíritu de Cristo el espíritu de Cristo se fue porque él dijo antes de la Ustedes deben acordar... No sé si saben alguna cosa... Porque me dijo... Que don, donde yo voy... Ustedes no pueden ir. Entonces... Eh, ahí le está diciendo que él está en un lugar tan elevado que no podemos llegar. Sin embargo también dijo algo que parece contradictorio... No os dejaré huérfanos. Estaré en medio de vosotros. Entonces... ¿Cómo es posible si donde dice que Él se va y no no podemos alcanzarlo, o, o no podemos ir hasta donde está Él? Por otro lado dicen, no nos dejaré huérfanos. Estaré en medio de vosotros. El que estará en medio de nosotros es Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y el que se fue porque no volverá es el Cristo el Hijo del Dios, único. Entonces, eh, de esa manera, eh, el Cristo que era el Hijo de Dios, o Dios mismo, podía hacer cualquier cosa, recomponer el cuerpo de Jesús, traerlo, traer su cuerpo, él pudo traer el espíritu de Lázaro a su cuerpo, y eh, ya que llevaba cuatro días de fallecido, este llevaba dos días de fallecido, era más fácil para él todavía. Entonces, eh, no, no fue ningún problema para él. Eh, recomponerlo. Y entonces, una vez que lo recompuso... Cristo se fue y quedó eh, Jesús compenetrado por el Espíritu de Cristo, pero Cristo mismo se fue. Eso fue. Y ese fue el que se apareció a los apóstoles, y ese fue el que volverá. El Hijo del Hombre es el que volverá. Porque así lo dice la Escritura. No volverá el Hijo de Dios, volverá el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es Jesucristo. Bueno, eh y querido, tenemos otra pregunta para esto, ¿no? ¿En qué momento va a evolucionar la sociedad? Tú dices a un cambio de conciencia, ¿o cuántos mil años van a pasar? Tú hablas de la cuarta, quinta y sexta dimensión. ¿A qué te refieres con eso? Pregunta la Mariluz González. ¿Por qué yo no puedo evolucionar a ese nivel? ¿Qué nos falta? Tenemos que superar la muerte Y es verdad que somos eternos eh, Parece que tú no lo habías escuchado antes Por la pregunta que haces Creo que no lo habías escuchado antes Mi querida Efectivamente somos eternos eh, Y nuestra vida es como un colegio Y tenemos que ir pasando Así como pasamos los cursos en el colegio Así tenemos que ir pasando las encarnaciones Porque en una encarnación no se alcanza la santidad, ni, ni se alcanza a, a cubrirla. A aprender todas las cosas que tiene que aprender un ser humano para ser perfecto, para ser, ser uno con Dios. Tú has visto personas que se han muerto y te das cuenta que no son santas, ni mucho menos. Son pecadores llenos de pecados, de, de imperfecciones, como todos nosotros. Entonces... Eh, para alcanzar esas formas superiores de conciencia tenemos que pasar muchas encarnaciones tenemos que pagar muchas deudas contraídas por nosotros mismos a lo largo de los milenios esas deudas pagadas nos van a hacer que en el futuro encarnación por alguna razón que no nos alcanzamos a dar cuenta que no somos conscientes pero sentimos Porque los tesoros en el cielo que hemos ido acumulando en nuestras encarnaciones no se pierden. Si no, no tendría sentido la reencarnación. Hay una parte de nosotros que, que es capaz de, de atesorar o guardar la experiencia vivida. Entonces, si yo mato a alguien en una vida, a la vida siguiente voy a ser matado. Voy a pagar. Y entonces, en la subsiguiente... Cuando tenga la posibilidad de matar a alguien, voy a sentir que no lo no tengo que hacerlo. Porque algo en mi interior me va a decir que yo no debo hacer eso. Más allá de dogmas, de leyes, de, de religiones y de cualquier cosa. Es mi propio corazón el que me va a decir, no, eso no es. Y me va a hacer hacer la elección correcta. La evolución se produce solamente a través de elecciones. Es elecciones correctas y cuando son incorrectas el camino se alarga un poco porque tenemos que pagar esa deuda contraída y hasta que hagamos la elección correcta entonces estamos hablando de miles y miles de años somos eternos todos que pasar primero el, de la tercera dimensión a la cuarta dimensión eh, ya en la cuarta dimensión no necesitamos el cuerpo sino que evolucionamos con el alma el alma pasa a ser nuestro cuerpo vivimos en los mundos invisibles y después de eso vamos a la quinta dimensión Esa es la dimensión de los seres de luz, de los querubines, como se le llaman en la Biblia. Miles de años más alcanzamos la sexta dimensión, que es la dimensión del de los genios solares, o los arcángeles, o bien dicho los serafines, como tú quieras. Son nombres distintos que se le ponen en distintos... en la Biblia se habla de serafines. En, en, en la en el idioma místico espiritual se habla de genes solares entonces y también arcángeles y después está la séptima dimensión que es la del, del padre que es lo que se llama los tronos. En la Biblia se habla de tronos, serafines y quirubines. Ahí tenemos la séptima, la sexta y la quinta dimensión. Los tronos son los padres. En nuestro sistema solar tenemos un padre solamente, que es el padre de Dios, pero que el verdadero Dios no es el padre Dios, sino es el Espíritu Santo, que es la inteligencia omnicreante, que gobierna todos los Miles de millones de dioses que existen Miles y miles de millones de dioses que existen En el universo, en el cosmos Todos son iguales Todos son de la misma dimensión Pero quien los gobierna es el único Dios Que es la causa primera, el Espíritu Santo Eso es algo que nosotros no podemos alcanzar nunca Porque eso es exclusivamente de Dios Nosotros podemos llegar a ser dioses Hombres dioses, o dioses, padre Pero nunca podríamos llegar a ser el Espíritu Santo. Eso sí que no. Bueno, eh, ¿cómo estamos de tiempo? <coughs> ok, me dicen que... <coughs> Bueno, tenemos 15 minutos Entonces Amadecer se acerca hijos míos, resistid la fe en mí, pronto serás revestido de laurel, ha llegado la hora de la gloriosa victoria contra la bestia, amados hijos de vuestro Dios de amor, refúgiate todo en mí, ayúdame en esta última agonía, abrázame a tu corazón, déjame escuchar tu amor, Déjame sentir el latir de tu corazón que arde de amor por mí Canta a yo tu fiel sí Para que pueda sacar consuelo de ti La batalla está por llegar a su punto máximo El veneno de Satanás ha entrado en el corazón de muchos de mis hijos que se dejaron tomar por él Su muerdo de dura fue fatal América juega cartas equivocadas Su colapso es inminente Rusia aprieta en su ascenso. Su agarre no se soltará. Su sede es grande. Su imperio crecerá a través de la sangre de mis hijos. Está en guardia. El viento sopla fuerte del este. Los tanques de la guerra ya están invadiendo las invadiendo las tierras para su conquista. Habrá muchos cadáveres en los campos de batalla. China invadirá el mundo con sus tropas. Su empresa es convertirse en la gran China, el único gran reino de la Tierra. Cuidado, hijos míos, orar a vuestro Padre que está en los cielos para que intervenga, para poner fin a esta guerra fratricida, abominación a los ojos de Dios. La pobreza y la destrucción atravesarán la Tierra. El hambre será grande para los hombres. El hombre desobedeció las leyes de su Dios de amor. Se vistió de oro e incienso. Quiso en su libre albedrío, por su gran orgullo, olvidarse de su Dios creador. Seguir los halagos de la serpiente maldita, pero ahora será el lloro y el crujir de dientes. En mi amor infinito, vengo a visitar a mi pueblo con el enviado que pronto se manifestará en la forma sagrada de Pedro, Él declarará la Santa Iglesia de Dios, tomará sus libertades de lo alto y combatirá la iniquidad. Él hará resplandecer su iglesia a la luz de su Señor Dios. Él mostrará al mundo el poder de Dios para que los hombres puedan ver y cambiar de opinión y puedan tener la posibilidad de salvarse volviendo a su Dios de amor, celebrando al Dios de amor. Le pedirán perdón con un corazón sincero. La parte final de la historia en la batalla entre el bien y el mal es, es esta. Les advierto, hijos mío colóquense en mí, manténgase firmes en mi palabra y no acepten otra ley que la mía. Vivan en santidad crezcan en mí, hijos míos, para ser dignos de mí. Las gracias que pronto descenderán sobre mis elegidos serán motivos de gran energía, alegría para todos los hombres, porque verán y comprenderán el poder de Dios y se convertirán a Él, irán en dirección a Él para estar con Él. Vamos, hijos míos, fieles y justos servidores, combatir con las almas del amor, permanecer de en una oración, Confesados más a menudo, unidos al Santísimo Sacramento, visítame en mi Santo Altar, donde os espero cada día para ser partícipes de mí. Bueno, mis queridos auditores, los tenemos que dejar, ya estamos en la hora. Muchas gracias acompañarnos una vez más, y lo esperamos la próxima semana, a esta misma hora, si producción lo determina así, eh, en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.